No, tengo para compartirles un poco de información eh, No sé si algo Ya habían anticipado o no Pero eh, les cuento un poco de, de qué va la columna del día de hoy Si les parece Por favor Bueno eh. Bueno, eh, como siempre contamos desde Tinta Verde, este espacio de comunicación ambiental, entendemos que, que la agenda vinculada a los temas del extractivismo, de, de la cuestión socioambiental, está muy ligada eh, a, a también la agenda relacionada con los temas de, de pueblos originarios, porque hay no como eh, una mirada eh, y una alianza ¿no? de los movimientos ambientales, de los movimientos ecologistas con eh, distintos pueblos originarios en, en muchos territorios porque, digamos, con, con sus, distintas, sus distintas motivaciones hay un objetivo eh, bastante similar y una manera particular de, de entender el vínculo con la naturaleza, así que siempre seguimos eh, y acompañamos las luchas relacionadas con los temas territoriales, eh, particularmente, sí, perdón, ¿me estaban por preguntar algo? No, no. Ah, había escuchado algo eh, particularmente en esta zona en donde bueno estoy viviendo yo y donde también desde desde el colectivo cubrimos siempre temáticas relacionadas con el pueblo mapuche eh, venimos como ya he contado en otras columnas eh, viviendo situaciones de eh, muy extremas no en el último tiempo bueno en los últimos años pero en este último este último tiempo en estos últimos meses eh, viene habiendo una situación compleja de de una avanzada y una cuestión muy fuerte, discusiva y bueno, y de acción también, ¿no? contra el pueblo mapuche, una alianza de sectores eh, conservadores terratenientes eh, ciertos sectores del Estado eh, con también cámaras de turismo, con, el, con con algunos sectores ¿no? que vienen como cuestionando las recuperaciones territoriales del pueblo mapuche, que vienen eh, además de, de, bueno, los antecedentes que tenemos de los últimos cinco años con eh, lo que viene pasando en esta zona, con la muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, el, el reconocimiento de la violencia ¿no? en, en las comunidades, eh, y bueno, digamos que hay una, una situación muy preocupante que en esta semana otra vez nos trae como una noticia al respecto, eh, y que también desde las organizaciones ecologistas, ambientalistas, eh, las asambleas, eh, estamos y, y están acompañando, porque bueno entendemos también que es parte de, de reconocer ¿no? estos derechos ancestrales de los pueblos originarios que habitaban estas tierras mucho antes de que se conformen eh, los estados, las provincias, la, los municipios. ¿no? Eh, así que bueno, eh, particularmente esta semana partirles un poco de información que no sé si están al tanto porque no sé cuánto trascienden estas noticias por fuera de, de la región, pero sé que eh, salió en algunos medios nacionales, eh, algo que está sucediendo en Cuesta del Ternero, que es un paraje acá cerquita de Bariloche, que está ubicado digamos dentro de, de lo que es eh, la, la comarca andina del Paraleno 42, ¿No? que por ahí tiene otras localidades más grandes como Bolsón eh, o Lago Puelo, digamos, más conocidas, pero bueno, Cuesta del Ternero es un paraje más pequeño, un paraje rural, eh, que está, digamos, a unos 25 kilómetros también de la localidad del Maitén, que es otra localidad un poquitito más grande, eh, ahí en el límite entre Río Negro y Chubut, ¿no?, para quienes no conocen la zona, y bueno, viene habiendo una situación, digamos, compleja eh, que se agudizó en esta última semana con una comunidad mapuche que está recuperando territorio en en esta zona. Eh, un poco les cuento cómo vienen los hechos para poder entender qué es lo que está pasando hoy, que, que viene con una situación de escalada de violencia muy grave y que están pasando cuestiones eh, en las que están interviniendo incluso organismos de derechos humanos, porque, bueno, eh, realmente se ha puesto muy muy jodida la, la cuestión. Sí, eh, sí. Esta, esta comunidad... Sí. no y eso Es una cuestión que se viene arrastrando desde hace varios días, incluso ya desde la semana pasada que hay un despliegue represivo en la zona y como bien vos decías, quizá a, a nivel federal o lejos del territorio no se difunde tanto esta noticia y al quedar en un paraje rural medio aislado también... Eh, quedan un poco la los LOF y las comunidades un poco libradas a su suerte y a la solidaridad de la organización popular en el terreno y, y en la posibilidad de construir este tipo de, de, de redes de difusión, porque la realidad es que es muy grave lo que viene sucediendo ahí en Río Negro Sí la, la verdad es que así no de, de comunicadores y comunicadoras que, que estamos en medios alternativos, comunitarios y populares tratando de también de de colar estos temas, ¿no? Por todos lados donde podemos eh, Bueno, por suerte también muchos organismos De derechos humanos, organizaciones sociales Que se están haciendo eco Y bueno, eh, digamos eh, Es interesante, hoy escuchaba Varias radios nacionales, ¿no? Que están, meta a sacar el tema de las de, de las barrabrabas De los enfrentamientos, de la escalada de violencia De las barrabrabas, y yo decía, bueno eh, Obviamente, ¿no? Pasa en Buenos Aires, es importante Esos es, son hechos violentos Pero digo, acá estamos con un nivel de Violencia eh, estatal Y de violencia institucional muy grave Que sería interesantísimo Que también lo puedan tomar, ¿no? Eh, les contaba, entonces Estamos hablando de la Lofkem-Kentreu eh, En Puesta del Ternero, este paraje rural Entre entre Río Negro y Chubut eh, Hace pocos días El sábado 18 de septiembre Comenzó esta recuperación territorial De la comunidad en estas inmediaciones De cuesta del Ternero eh, Recordemos que cuando hablamos de recuperaciones territoriales Estamos mencionando No, no podemos equipararlo a una toma de tierras, ¿no? O, o como le llaman usurpaciones, porque, digamos, justamente se trata de una recuperación ancestral, ¿no?, de, de comunidades que fueron desplazadas en su momento, y que vuelven a recuperar ese territorio en el marco de una acción política eh, de, de reorganización del pueblo mapuche, ¿no?, y que, bueno, muchas veces eh, ni siquiera a través de las vías institucionales lo lograron, entonces, eh, y otras que directamente deciden, ni siquiera ir por las vías institucionales, porque consideran que, que esta es la forma, entonces, eh, digamos, esta, esta recuperación territorial es parte de, de, de un accionar, no de una eh, logística eh, vinculada a, a bueno un genocidio que fue en esta zona la campaña del desierto, y que todavía hoy tenemos estos coletazos ¿no? de, de comunidades desplazadas, que fueron, digamos, reducidas, que fueron eh, sus miembros también... Eh, digamos, de alguna manera desplazados a vivir en las ciudades y que están volviendo a los territorios, ¿no? Están regresando a recuperar esos territorios ancestrales. Eh, bueno, esta comunidad decidió comenzar este proceso eh, el 18 de septiembre. Eh, pocos días después, eh, la policía de Río Negro entró a la comunidad, digamos, ya con, con digamos, que, que vaya la policía de una, no no era una buena noticia. Además con efectivos del grupo especial del cuerpo de operaciones especiales de rescate Imagínense que son esos grupos especiales que tiene la policía Que nunca está bueno que manden a ningún lado eh, Y también, digamos, eh, con, con la idea de desalojar este territorio eh, Bueno, en, en ese momento respondían a una orden de desalojo Emitida por la fiscal Betiana Sendón eh, Que lo que, digamos, de alguna manera quería identificar a las personas que estaban en el territorio eh, la, la gente que estuvo en el lugar además relata que la erupción policial fue muy violenta eh, hay imágenes de, de la cantidad de balas eh, de la cantidad de, y también de, de lo que sucedió después no que incluyó el maltrato a niños deteniendo además a varios integrantes de la comunidad esto fue gravísimo fue el viernes pasado y durante todo el fin de semana eh, este fin de semana que pasó bueno obviamente se encendieron todas las alarmas de estas organizaciones eh, desde las desde las comunidades Mapuche y desde las organizaciones que acompañan ¿no? este al pueblo Mapuche, eh, desde distintas localidades vecinas, eh, bueno, se prendieron todas las alarmas porque durante todo el fin de semana la policía impidió eh, la entrada a la comunidad de organismos de derechos humanos, eh, medios de comunicación comunitarios, organizaciones que de alguna manera querían eh, acceder a ver qué estaba pasando, allí, ¿no? Pensemos que son zonas rurales, donde no hay acceso, eh, en algunas zonas no hay señal, o sea, eh, es un, una zona en donde lo que pueda pasar allí, eh, sin que haya una mediación de organismos de derechos humanos y organizaciones, eh, la entrada de la policía eh, es muy peligrosa porque eh, en un momento se perdió contacto con lo que estaba pasando, ¿no? Eh, bueno, se generaron dos ataques a la comunidad durante el fin de semana, eh, con este grupo de operaciones operaciones especiales, que bueno, viene viene siendo muy preocupante la situación, y este lunes, eh, antes de ayer, se convocó, digamos, un, una movida de muchas organizaciones de la región eh, para ir hasta la entrada de, de esta zona de, de Cuesta del Ternero, hasta donde se podía llegar, no porque como les contaba, estaba prohibida la entrada por todo este grupo y eh, este operativo, eh, y no dejaron ingresar no a ninguna organización, digamos, acá incluso se había tramitado un permiso, bueno, fue realmente eh, muy complicada la situación, eh, también con, con algunos episodios de violencia desde la policía, eh, Realmente con, con una, una situación de muy extrema, ¿no? De, de no poder dejar pasar ni siquiera a, a organismos que tenían un permiso para poder acceder, eh, para acceder a la comunidad, ¿no? Para acercar incluso alimentos y ropa y, y proponer una mesa de diálogo. Eh, que en un principio fue afogado, después fue rechazado, bueno, digamos, una situación realmente muy complicada que se está viviendo en la región, que responde un poco a, bueno, a lo que ustedes decían, ¿no? Que, que no es un hecho aislado, que no es lo primero que pasa, eh, pero bueno, tenemos algunos testimonios de, de quienes estuvieron ahí, si les parece podemos compartir, la idea es poder... Eh, digamos, llegar a que esto salga de la región, ¿no?, porque eh, la policía de Río Negro está actuando con muchísima impunidad y es importante que esto se conozca en todos lados. Así que, si les parece, compartimos en primer lugar... Eh, el audio de Aymara Abarés, que es periodista colega eh, de Radio Petumo Gelén, de una radio comunitaria del Maitén, que estuvo este lunes ahí en toda esta caravana que se organizó de este corredor humanitario para alcanzar alimentos y, y bueno, para poder estar presentes y, y ver cómo estaba la gente en la comunidad. Eh, bueno, tenemos ahí un poco un testimonio de cómo fueron los hechos. Así que, si les parece, la escuchamos. Dale cuál es la situación que estamos viviendo en la provincia de rionero en el límite con, con la provincia de chubut en la zona cordillerana se está llevando adelante una recuperación que se van llamar los es una recuperación del pueblo mapuche que reivindica su derecho a la posesión de la de la tierra su derecho a a las conexiones con las energías que están en el territorio, eh, donde se está llevando adelante esta recuperación. Es un sitio donde hay pinturas eh, rupestres de muchos años, de miles de años. Eh, y es un lugar en donde hoy por hoy hay una plantación de pinos y que fue afectada también en los incendios que se dieron en, en esta zona en, en el verano. ¿no? y eh, la, la reivindicación que se estaba llevando adelante también tiene que ver con el levantamiento de una marcha que es una figura muy importante para, para las comunidades mapuches para la, el pueblo de nación mapuche eh, que tiene que ver con el mundo de lo espiritual este levantamiento no se puede dar en cualquier lugar sino en determinado territorio y, y bueno y en, en base a esta a esta cuestión también es que se lleva ahí Eh, son territorios que han estado en tensiones en disputas a, a principios de 1999 es asesinada una anciana en estos territorios que se llama Lucinda Quintupuray es una anciana que, que bueno, justamente no que pobladora digamos de, de años allí que fue asesinada nunca se descubrió quiénes eran los culpables de su homicidio y luego se, se especuló con, con, con estas tierras no en la, la especulación inmobiliaria eh, también esto tiene que ver con bueno el motivo de la, de la recuperación hoy por hoy eh, se ha llevado adelante eh, un, un desalojo encubierto eh, la medida judicial era la de reconocimiento de quienes estaban en la recuperación pero lo que se produjo fue un desalojo con balas de plomo y balas de goma el día viernes y desde ahí en adelante eh, eso, ¿no? Hubo detenidos, hubo heridos, hubo un niño que fue eh, esto eh, maltratado en, en ese contexto, digamos, por parte de la policía provincial de Río Negro. Eh, hay gente que está haciendo hoy, eh, que, supuestamente... Dijeron que se habían llevado a todos quienes estaban en el territorio, pero esto no es así, hay gente en el territorio, entonces quedaron aislados porque la policía está acertando esta zona y no deja pasar a nadie. Hay cuatro retenes o tres, a veces son intermitentes porque el de la 40 no está permanente, eh, el de la ruta 40. Eh, de policías y se sumó eh, ya el, el día lunes que se hizo una caravana para llegar a darles comida y alimentos, se sumó la, eh, la fuerza de gendarmería. Ahí escuchábamos este testimonio ¿no? y el detalle o dato que daba... Sobre el final también que se suma la gendarmería a este cerco, también había información, Flor, si no tenemos mal entendido a la distancia, de que se había replegado parte de la comunidad al bosque, y bueno, este cerco policial y la gendarmería está impidiendo el ingreso también de alimentos, abrigo, todo ese tipo de cuestiones que pone en una situación de de vulnerabilidad, de vulnerabilidad eh, muy grande a quienes han quedado cercados por, por la gorra. Sí, sí, sí, es, es así como como dicen, y bueno, hay un poco el relato en primera persona de Mara cuenta además el... Eh digamos, eh, lo, lo que se vivió también en cuanto a, a que ni siquiera dejaron pasar eh, es, es, a mí me parece muy loco esta manipulación, ¿no? De primero dejar de a, dar, otorgar un permiso, después negarlo, digamos, toda esta cosa de de digamos, de demostrar quiénes tienen el poder de decisión ahí, ¿no? De, de, de la policía y la justicia también, ¿no? En este caso. Eh, también tenemos otro testimonio que, que estaría bueno si podemos escuchar. Eh, ah, otra cuestión que me, me acabo de acordar también que no mencioné que... Eh, no recuerdo ahora si Ayman lo, lo dijo en el testimonio, eh, pero que están ocupando una escuela pública como base de operaciones, eh, la escuela pública del paraje, ¿no? Esto es eh, tremendo también, que una escuela esté siendo sede de este operativo policial para reprimir y para, digamos, dejar a esta comunidad aislada eh, en, medio, en el marco de una recuperación territorial, con todas las leyes progres que tenemos en nuestro país de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? eh, que bueno en la letra sabemos que son buenísimas pero aquí tenemos los hechos eh, el segundo testimonio es de Nehuen Loncomán que es consejero mapuche eh, integra la por la zona andina el consejo de desarrollo de comunidades indígenas de Río Negro, el CODESI eh, y también bueno, él estuvo presente y, y actualiza un poquito la situación de, de este conflicto si les parece lo escuchamos dale, lo escuchamos al día de hoy por una orden de, de la fiscal Betiana Sendón, se ha prohibido el ingreso de alimentos y de abrigo o diferentes alimentos a, a, a los y las integrantes. Esto lo vemos como como una grave violación a los derechos humanos, eh, eh, ni un preso... Eh, se le niega a comer, ni a un preso se le se le niega a tomar agua mientras está privado de su libertad. Y, y aún en, la, en las peores guerras, donde en muchos en muchos lugares eh, en el mundo se hace un cese al fuego para poder hacer atención humanitaria a la gente en un conflicto, eh, en este caso eh, vemos que el, el poder judicial de la provincia de Río Negro y el poder político de la provincia de Río Negro eh, violan estos derechos fundamentales humanos más allá de un conflicto eh, territorial que es un conflicto histórico del pueblo mapuche eh, vemos esto con, con gravedad eh, porque se está afectando eh, y vulnerando los derechos indispensables no hoy eh, miércoles eh, va a haber una audiencia a las 13 horas donde eh, bueno a raíz de las presentaciones de estos organismos que han entrado al lugar realizaron un petito eh, y trasladaron estas solicitudes al juez calcaño que es el juez, el juez de garantía quien hoy a las a las 13 horas tiene que resolver por esta situación. Estaremos informando y agradecemos la difusión, el compromiso a la comunicación popular y a una comunicación independiente. cuando relata las prácticas eh, militares las prácticas de guerra le dice es imposible no pensar ahí a, aquí a muy cerquita cruzando la frontera provincial en la doctrina y del lado de chubut no y esas prácticas eh, fascistas que vimos de la policía chubutense con los cánticos con bueno toda la actitud del, del ministro de seguridad de, de chubut eh, fascista nada es una, una cercanía que preocupa también me imagino Sí, sí, absolutamente, la verdad que sí, y también los cambios en el Gabinete Nacional en cuanto a seguridad, eh, porque más allá de que, digamos, de, de, de todo lo que se podía cuestionar eh, a la gestión anterior, eh, la verdad es que en esta zona el... Eh, la, la anterior ministra estaba mediando varios conflictos muy muy graves eh, en un marco un poco más de diálogo, ¿no? Así que tampoco es muy auspicioso este eh, estas estas cuestiones a nivel nacional, inclusive. Sí, Flora, eh, y... y para cerrar... Perdón, sí. justo te iba a consultar en relación a eso porque, nada, se había hecho bastante eh, conocido de la iniciativa de esta mesa de diálogo por el Loftlan que el Winkool... Eh, y nada con los cambios de gabinete esto queda medio trunco cuál es la posición del gobierno provincial y, y sobre todo también de la gobernadora arabela carreralas carreras en este asunto de, de las recuperaciones territoriales de los pueblos originarios y, y la respuesta represiva no la go gobernadora la verdad es que no, no tiene no tiene un posicionamiento muy a favor de las comunidades mapuches eh, de hecho participó eh, de la apertura de lo que fue el foro consenso bariloche que les conté hace algunas semanas que fue este encuentro eh, en el marco entre entre muchas comillas para resolver la problemática de tierras de la región en la cual se invitó a abogados y abogadas de grandes estudios jurídicos de todos los emprendimientos inmobiliarios de la zona es eh, donde participó el mismo masoni en donde participó miguel pichetto eh, bueno y todo una una Digamos, una élite de, de la política regional patagónica Que eh, imagínense que desde desde Pichetto Reivindicando a, a Julio Argentino Roca Como uno de los mejores presidentes de la Argentina Hasta eh, funcionarios eh, municipales Hablando de que el conflicto de tierras eh, no, no puede discutirse con las comunidades A pesar de que es un municipio Que se declara intercultural Bariloche eh, Y la gobernadora participó de ese acto avalando también todo lo que se dijo allí eh, no ha tenido una posición conciliadora no nos digamos no, no es una, una funcionaria que esté interviniendo eh, de manera en eh, dialógica eh, siempre tuvo una postura eh, un poco tibia pero siempre eh, digamos tirando más para el lado de, de no acompañar eh, sin, sin jugársela demasiado con declaraciones pero bueno eh, sí es verdad que, que desde sea desde el ministerio de seguridad eh, de la nación eh, inclusive estaban enfrentados incluso con el instituto nacional de asuntos indígenas también el gobierno provincial está enfrentado y el gobierno municipal por por estas temáticas porque bueno hablan de que hay que eh, Eh, como, digamos, eh, un aval a las usurpaciones Como le llaman, ¿no? En, en el léxico que, de, que usan tanto la, la gobernadora Como el intendente municipal de Bariloche Así que bueno, ese es un poco el marco De la gente que, que nos gobierna No es muy distinto a lo que contaban de Chubut eh, Este caso está en Río Negro El que estamos hablando hoy Pero bueno, digamos, el pueblo mapuche Está tanto en la zona de Chubut, en la Río Negro, en Neuquén digamos Y cada provincia tiene digamos su, su problemática particular en cuanto a, a quienes gobiernan eh, Pero algo que quería agregar antes de cerrar Es que recién Nehuen en este audio Hablaba de una audiencia que hubo hoy a las 13 horas Él grabó este audio ahí un ratito antes eh, Y quería contarles que bueno que esta audiencia digamos No hizo más que reafirmar eh, lo que ya habían dicho no Una audiencia en donde la fiscal... Eh, volvió a decir que, la, bueno, por un lado dijo que la gente no está detenida Que gente que está en libertad de volverse a su casa, ¿no? De alguna forma, o sea, eh, cualquiera que quiera salir de allí E irse a su casa puede hacerlo O sea, un poco invitando a que la gente se vaya a esa recuperación eh, Pero que siguen como esta postura de no dejar entrar a la gente Ni dejar ingresar alimentos ni abrigos ¿no? eh, La cita textualmente dice cualquiera que quiera salir de allí puede abrigarse e irse a su casa, ¿no? Eh, y eh, el juez Calcaño, que de concordancia con la fiscal, eh, también, ¿no? Un poco dice que, que, al igual que el Ministerio Público Fiscal, considera que el ingreso de alimentos eh, consolida la usurpación, ¿no? O sea, permitir que ingresen alimentos o abrigos a la comunidad es una manera de legitimar lo que ellos consideran una usurpación. O sea que la audiencia la verdad que no hubo mucho avance y, bueno, vamos a seguir ahí eh, atentes a qué pasa, ¿no? Porque la comunidad en este momento quedó aislada y, bueno, hay mucha preocupación en la zona, así que queríamos compartirlo para, bueno, que estén también atentos y atentas desde otras latitudes porque, bueno, no deja de ser una situación de violación a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas y, bueno, con todo lo que decíamos hoy, ¿no? Una serie de legislaciones tenemos hace muchos años, y un contexto de discursivo de reparación histórica, eh, pero la realidad es que, bueno, en los territorios pasan estas cosas.